Comentarte que este programa de Úscar Música también lo puedes volver a escuchar tanto el sábado como el domingo. En el mismo día de 100.8 de Berriozar y Ratia, en la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, pero eso sí en repetición, en redifusión. También lo puedes hacer a través de internet, a través de la página de guskiplaza.net, clicando en el logotipo de la radio. ...y como viene siendo habitual, cada jueves en cuanto concluye este programa... ...lo subimos a las redes sociales, lo subimos a la página que tenemos en Facebook... ...facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia... ...para que lo puedas escuchar cuando a ti más te guste, el día que más te convenga... ...aparte, en esa página de Facebook, facebook.com barra Euskal Música Berriozari Ratia... ...te vas a poder encontrar las noticias más destacadas... La agenda de conciertos con sus respectivos carteles, videoclips y temas musicales. Todo ello lo dicho en facebook.com barra Euskal Música, Berriozar y Ratia. Euskal Música en las redes sociales, Euskal Música en Facebook. Hoy como viene siendo habitual en el mes de mayo tenemos también un programa completo. ...ya que esta vez nos visitarán en el programa Euskal Música... ...a los estudios de Berriozar y Ratia... ...la formación de Leiza Cates... ...que acaba de publicar su primer trabajo discográfico... ...con ocho temas bajo el nombre de Beggy Ichuak... ...lo dicho, tendremos eso de las 7 menos 5, 7 de la tarde... ...a varios de, de los componentes de la banda... ...para hablarnos de este recién estrenado trabajo discográfico... ...titulado, lo dicho, Beggy Ichuak... Hablaremos de la trayectoria musical de la banda, de los conciertos y de muchas cosas más. ¡Lo dicho! A eso de las 7 menos 5, 7 de la tarde, desde Leiza, ¡Cates! Y en el programa de hoy de Uscal Música, también sonarán en grupos como isaki Gardenac, Line o La Formación ETS, con ese su nuevo álbum, Veldurrikes. Todo ello de 6 a 7 y media de la tarde, 90 minutos, nada más y nada menos que Para compartir contigo todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria cada jueves, en directo, cada fin de semana, en repetición, en redifusión Y vamos a comenzar, si os parece, el programa de hoy de Euskal Música y lo vamos a hacer ...con la joven banda Asken Aukera... ...un disco que llega tras una maqueta de título homónimo... ...que gustó y convenció a quienes le dieron una escucha... ...ahora vienen esta formación... ...Asken Aukera con su primer larga duración... ...de nombre Egusquia Skutachian... ...banda Gasteiztara con un estilo rock... ...la formación la componen... ...Unai Beristain a la batería... ...Iniaki Estancón al bajo... ...John Pérez de Heredia a la guitarra y a las voces... ...y Aitor Pujana a la segunda voz... y Y a la guitarra nos vamos a introducir pues con este primer larga duración para esta formación Gasteistarra para Asken Aukera y del álbum titulado Euskia Skutachan Te extraemos los temas Isilta Sunaren, Guda y Arnak Con ellos, con Asken Aukera, comenzamos el programa de hoy de Euskal Musican Estaba sonando dos de los temas incluidos En el primer larga duración para esta formación Gasteiz Tarra para Asken Aukera Los temas Isilta Asuna Denguda Y hernak extraídos del álbum Eguskia Skuta Y nos vamos ahora con Isaki Gardenak Una banda con un pie en Gasteiz Y otro en Iruña Tienen claro el objetivo de este nuevo trabajo discográfico No nos gusta que la gente No se emocione Grabado entre los pasados meses de agosto Y septiembre del 2015 En los estudios el Car de Donosti De nuevo Con Víctor Sánchez, Aurrigará supone también dar estabilidad a la trayectoria de la formación tras los dos últimos cambios, Joseba e Iker Fernández, que por distintas razones de la vida ahora se han tenido que alejar de Basaguren, Eneco Leza y Libe García de Cortazar para ser sustituidos por Eneco Zabalza y Arcaich Sky. Este disco de título Aurrigará es el segundo LP del grupo. Son canciones que rebosan espíritu y fuerza de personalidad propia, soñadoras y telúricas. Al mismo tiempo, rompedoras y tiernas a la vez y semejantes a los sueños en vivo. Nos vamos pues con este álbum, Auri y de él te extraemos el tema que da título al álbum, Auri y el tema, Ichadak Sutike. El Urgerusa Pate Cordeta Zauzka eta isiltasunak mindu dizu gorputza mm. Ahí estaba sonando la música de Isaki gardenac con este nuevo trabajo discográfico titulado más concretamente Auri Garay, ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en este álbum, este segundo LP de esta formación, lo dicho de la formación Isaki gardenac y nos vamos ahora con el grupo Bertamberá formado en 2006 en la localidad de Garnica ya ha publicado una demo y tres discos punk rock o hardcore melódico es el estilo de música de este cuarteto actualmente sus componentes Son Markel Arevalo a la guitarra y voz Mikel Urruti a la batería Aitor Polo al bajo Y Arich Larusea a la guitarra La primera grabación del grupo fue en 2008 Una maqueta de tres canciones grabada en el mismo local de ensayo Fueron repartidas cerca de 300 copias de este pequeño trabajo La segunda grabación la hicieron en enero del 2009 en Ondarroa En el estudio Santos Records Eteni Cabeco Videan es un disco de corta duración Formado por seis temas Donde destaca la colaboración de Miquel Moreno de Cauta Con este trabajo se presentaron a varios concursos Por ejemplo el Band de Leia Donde llegaron a la final clasificándose en el 4 puesto En octubre del 2010 entran en el estudio Idaba Music de la localidad vizcaína de amorebieta para grabar un nuevo trabajo, Surex Q. Este disco, formado por 12 temas, es fruto de meses de intenso trabajo. En este trabajo podemos encontrar colaboraciones de Ley de Verasaluz de line Iñaki e Iván de No Humano y Kencha Madariaga de la formación Sarkor. Cuatro años más tarde, en 2014, editan Isateko Arrazo Ya, un disco compuesto por nueve canciones y nos vamos a introducir en este este tercer trabajo de Bertan Verá y te vamos a extraer los temas borrocasas que EBC Música desarrecotela milia mil doy don diez quiero verte dentro taco putuna salas el car va a descender ma fiel sombra milie promesa Ka Mas dan ustedes es va de usted Mas Diego Loreje tiene un pico porocasasqué mirasiate golpes golpes que aislaré porocasasqué Ahí estaba sonando la música de Bertan Berá con ese álbum Y sateco arrazo ya Nuevo trabajo de estudio del 2014 Y ahí estaban sonando los temas Borrocasas que EBC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 LINE en 2009 Y Leyoac en 2011 El tercer disco de LINE Este que te vamos a presentar Ha sido grabado y mezclado y producido Por Enyaud Gastáñaga En los estudios Gastáin de Sestoa En Guipúzcoa Entre marzo y abril del 2015 Esta banda LINE Edita su tercer disco Con el título Chimiletak Y hay que comentar que esta banda Se ha decantado por un sonido rockero Que juega con mucha intensidad Y sus canciones Derotan fuerza y poderío rockero En todas sus bases Tercer trabajo discográfico para LINE Y de te extraemos los temas Irudiak y Oraina Marratus Estamos hablando de los temas incluidos en este nuevo larga duración para esta formación Paraline. Banda compuesta por Leire Verasaluz a la voz, Cristina Aranzaba a la voz, Javi Rivero al bajo, John Altuna a la batería, Joseba de arriba a la guitarra eléctrica y acústica y Miquel Benito a la guitarra eléctrica. El álbum titulado Chimel Attack. Y The Line nos vamos con un poquito de juerga, un poquito de alegría Ya que nos vamos con la formación ETS Una formación conocida también como en todo Sarmiento Banda Que nació en áraba en 2005 Al principio el fundamento de sus canciones pues se basaba en el punk Pero en 2007 el grupo tuvo una transformación importante Al incluir una sección de viento que le escoraba hacia ritmos ska En 2008 editaron la maqueta Vendimia Seleccionada El primer arreo vertiginoso lo dieron en 2012 con Hacia la Luna Y casi llegan En 2014 Sure Mundo A Impacta de forma contundente En todo el Sarmiento Ha grabado este nuevo trabajo discográfico Veldurriques En los estudios Sonido 21 De Galar Con el técnico Javi San Martín En octubre del 2014 Y ha tenido dos colaboraciones La letra de Iguel Egoziaren Síndrome A Es de Dani Dayala Y los teclados son de Javi San Martín El diseño Es de Paco Castro En todo el Sarmiento Viene sin espanto alguno En su nuevo trabajo Veldurriques Tiene tres cambios notorios respecto a los anteriores discos. Es más corto, con seis canciones en total, pero dinámico hasta el final. El cuarto álbum está íntegramente cantado en euskera. Sin perder pizca de alagría, este disco es más rockero, más serio, pero con toda la chispa del ska de esta formación de ETS. Nos quedamos pues con este nuevo larga duración. Cuarto trabajo titulado Veldurriques. Y de él te extraemos los temas. Veldurriques, tema que le atitula el álbum IEUCHI. Beteta, mire esku ez dagoen sosketa batan Sokakaineko hirialdionetan Begiratzen dukriziki etorkiztuna Kapoko eragin eztositako bidean Erreinkan abilzalantzaz nora ezean Noizko geiratu ziren nire ametsak Bestek esango dutenaren esper Zorik, ez dukaren mai nubatar zer ara bitaberritza chapita de Ezer jaten dizutena, libre izango zara guztionari ma. Ezer esan gabela portu zizuten atzo bizitza, geien maite duzunaren gerizpean, gorkutza eraman gozuten baina ez burua, 5 dute ostu gorek Ez zarkaba karbate se shangoni zukena sonando dos de los temas, incluidos en lo que es el nuevo trabajo discográfico para esta formación, para ETS, para En todo Sarmiento, los temas Veldurriques y Eucci. Y de la banda ETS nos vamos con Emon, que han sido desde un principio, pues, una coquelera musical, pero a la banda se le dio el nombre y práctica en 2007 en la localidad guipuzcoana de Vergara. Ahora regresan con nuevo trabajo discográfico, el álbum titulado Suba Fuego, que fue grabado en octubre del 2014 en los estudios Amedemutricu de Guipuzcoa, con El técnico de sonido Azular Arizmendi La producción musical este De la banda y de Axular Arizmendi Emon presenta su tercer trabajo Discográfico Shua, cada vez La banda tiene más recursos musicales a su alcance Sobre el anterior trabajo Se dijo que Emon se ilusionaba con hacer bailar a la gente con el disco Y en el directo más madera para el caliente fuego Las previsiones de aquellas palabras se cumplen Emon sabe que tiene buen material Y para realizarlo se han involucrado plenamente En la producción musical de este nuevo larga duración El álbum Shua Los temas de Shira Dudan, Besalá y Eldu Pintipala Pintipala Pintipala Pintipala Pintipala Pintipala Nik desiria dudan bezala Areme eme ara Burua mugabakara Sexu binomio eta ti King called us those, nail gunna is que apayara Six should we know my that I got it. Six you we know my that thing cool. Quiero alekin con las dos. Me he dudana y sangonáis. La he dudana y sangonáis. llegó de Demon con ese álbum sua como puedes comprobar temas divertidos, alegres para poder disfrutar y para poder bailar. En total son 13 temas los que te puedes encontrar en este nuevo larga duración bajo el sello discográfico Vaga Viga. Y ya tenemos por aquí por los estudios de Berriazar y Ratia por el programa de Euskal Música, aparte de la formación de Leiza Cates, que acaban de publicar su álbum Veggie y Chuak un álbum en el cual te puedes encontrar 8 temas llenos de garra, de energía y de mucha, mucha caña Con ellos nos vamos a quedar durante estos próximos minutos para hablar de Este álbum para hablar de la trayectoria musical de la banda de los conciertos y de muchas cosas más pero antes de ir con ellos vamos a escuchar uno de los temas incluidos en este primer trabajo discográfico para esta formación de leiza cates y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 orke bai Ahí está la entrevista que hemos mantenido con dos de los componentes de la formación Cates, Unai Cantante y Yulen Bajo que han venido de Leiza para presentarnos este su primer trabajo, Beggy y Chuak y nosotros que también vamos a poner el punto y final al programa Euskal Música de jueves en directo de 6 a 7 y media de la tarde nueva cita que tienes, sábado y domingo eso sí, en repetición, en redifusión en la misma franja horaria también en Berriozari Ratia, en el 100.8 de la FM, programa 199 eso quiere decir que el próximo jueves el próximo fin de semana estamos cumpleaños, estamos de celebración ya que haremos los 200 programas de Buscal Música en Berriozar y Ratia, y nos vamos a despedir con otro de los temas, incluidos en este nuevo trabajo discográfico para esta formación de Leiza para Cates, el álbum Begichuac, nos quedamos con el tema que cierra el álbum, el tema Ondamendi lo dicho, con ellos nos vamos la semana que viene, más música local hasta entonces, un saludo, agur agur Bek takert